Ideas de negocio, el podcast. Episodio 11. On Demand. Un servicio de videotutoriales a medida. Buenos días y bienvenidos a Ideas de negocio, el podcast. El podcast donde tus sueños se pueden hacer realidad. También se pueden no hacer realidad. Eso ya depende de las fuerzas y del empeño que pongas. Desde luego, nosotros lo que vamos a hacer es poner una primera piedra si tu sueño es montar una idea de negocio. Y para eso estamos aquí, para hablar de ideas de negocio. Me enrollo más que una persiana y voy directamente con mi semana. ¿Qué ha pasado durante esta semana? Bueno, pues esta semana ha sido la semana del Black Friday. Eh, todos lo conoceréis porque habréis empezado a tirar billetes a Amazon y a PC Componentes y habréis comprado muchas cositas. Bueno, pues yo me he sorprendido porque un asiduo a, a tirarle el dinero también a estas plataformas, como soy yo, no he gastado tanto en eh, cosas y eso que, pues por ejemplo, sí que me quería haber cogido un disco duro, pero sin embargo me he gastado mucho en formación, en plugins y en temas. Me he gastado una pasta. Pero claro, con el precio que tienen ahora, pues como para no pensárselo. Y eh, bueno, pues ahí lo dejo, como curiosidad, ¿no? Eh, de cómo está cambiando los hábitos de consumo y ahora pues en vez de consumir tantas cosas físicas, pues también hay cosas digitales que tienen muy buena pinta. Entonces, eh, bueno, pues un poquillo eh, esa ha sido eh, mi semana eh, Black Friday, tanto a la hora de comprar como a la hora de tener que estar pues encima de mis clientes para hacer un poco estrategias que, que tengan que ver con la temática, puesto que hay algunos sectores como el de la ropa en los que... La verdad es que el Black Friday funciona como un tiro, entonces había que aprovechar el momento. También es cierto que hay algunos clientes, eh, estoy en un punto en el que estoy separándome de clientes para poder coger otros eh, diferentes, ¿vale? Es un punto de, de intercambio, pero la verdad es que muy contento con la decisión que tuve que tomar de, de cambiar ciertos servicios y de cambiar ciertos clientes y nada. Pues eh, un poquito, eso ha sido mi semana. Así que mmm, ya podemos adentrarnos en la nueva idea de negocio que traigo para esta semana. On Demand. On Demand, eh, la verdad es que he puesto ese nombre porque me parecía como muy muy curioso, ¿no? En demanda, creo que es, creo que lo vi en Vimeo y que era como para hacer vídeos adecuados a medida eh, cuando te lo propusieran, estaba en inglés y yo la verdad es que no me enteré mucho y fue hace varios años cuando lo miré, pero me pareció muy curioso el servicio. Y de a raíz de ahí surge esta idea, que es la, la idea de hacer contenido, pero en función a la demanda que te están pidiendo, ¿vale? Y en este y en este caso pues para que sea un negocio a cambio de dinero. ¿Vale? Entonces, eh, también se me ocurrió porque yo antes de estar con él trabajando con marketing online, también trabajaba en diseño, que es de lo que estudié. Y un, una cosa que me parecía muy curiosa era que muchas veces pues la gente quería eh, quería ver cómo se habían hecho las cosas o, o muchas veces daba clases y, y cuando estábamos a distancia pues tenían una duda. ¿Y yo qué es lo que hacía? Pues me grababa la pantalla, lo hacía y se lo enviaba. Y claro, curiosamente pues la gente se fue eh, adaptando, no adaptando, sino me fue pidiendo más no el, el decir «Oye, tengo una duda, nada no, pero prefiero que me lo mandes en vídeo». Y, y claro, al final yo dije, oye, que esto es como una ayuda, ¿vale? Que lo hago para que lo tengáis claro, pero no es que me vaya a poner a hacer vídeos aquí para para todo el mundo. Sin embargo, sí que creo que tanto en este campo, por ejemplo en el de diseño, que es un poco en el que lo pensé yo, como en otros, eh, puede estar muy bien un servicio de, de vídeo eh, en demanda. <risa> de videotutoriales en este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos yo sigo muchos youtubers que se dedican a edición de vídeo... Y me flipan me flipa mucho el estilo de, de, hay un chaval que no sé cómo se llama, eh, pero que hace tutoriales y te dice, ¿cómo este chico eh, hace blogs? ¿Cuál es el estilo de este chico haciendo blogs? ¿Cuál es el estilo de este otro chico haciendo blogs? Y te dice, pues mira, eh, las cosas concretas de este es que te pone los títulos aquí, que te utiliza este tipo de planos y que modifica los colores así. Las cosas de este chico son, y como que te va dando las pautas, de, de cómo hacen otros sus blogs. Me ¿no? parece un muy buen trabajo de análisis y conceptualización. Y, y luego, en el caso de que tú sigas a alguien y digas, joder, me gusta ver cómo lo hace, a mí siempre me llama mucho la atención no el, el ver esas cosillas, ese que hay detrás. Y, ¿Y por qué cuento esto? Os estaréis preguntando. Bueno, pues porque me parece un que, que esa gente no que es capaz de hacer eso pues también podría hacerte algo a ti a medida. Quiero decir, tú el día de mañana dices, joder, me gustan mucho estas tres marcas. y Pero claro... Mmm, Yo quiero hacer, como, quiero hacer mi, mi imagen o quiero hacer mi, mis cosas como lo hacen ellos. Que, que, ¿Dónde lo sacan? ¿No? Y pues me parece un, un cliente potencial para este tipo de servicio. Entonces, bueno, pues esto se ha visto reforzado pues porque tengo un cliente, lo mismo, que empecé a dar clases de diseño gráfico y hace mucho tiempo y cada X tiempo lo va retomando. Lo que pasa es que cada vez me dice que tiene menos tiempo, tiene menos tiempo, tiene menos tiempo, pero al mismo tiempo lo necesita para el trabajo, lo necesita para el trabajo, lo necesita para el trabajo, y yo le digo, bueno... Pues no hay ningún problema. O porque no me haces un temario, me dices, oye, necesito esto, esto, esto y esto, y yo te hago una especie de curso a medida, o una serie de videotutoriales a medida. Y en verano ya me mandó como tres vídeos, tres cosas que quería hacer, y le hice los tres vídeos y se los facturé por horas. Y me pareció un servicio muy curioso, a la par que agradecido. decir A mí me gusta mucho explicar, me gusta mucho hablar, me gusta mucho el enseñar. Y, y me parece muy curioso ¿no? estar en casa yo grabando un tutorial que perfectamente podría ser para mí, para, para ver cómo lo he hecho o para subirlo a internet, pero en este caso lo estaba haciendo para otra persona. Mm. Y, y al fin y al cabo también me pasa muchas veces que digo, joder, de, de esta cosa en concreto que quiero aprender yo, mira, por ejemplo, de Google Tag Manager, ahora mismo formación en español, yo no he encontrado apenas. Y la que he encontrado no me parece igual la, la que me diga exactamente las dos o tres cosas que yo quiero sacar de ahí. Pues, joder, cómo molaría que alguien que, que hablara de eso o que hiciera de eso, o porque sí que conozco a gente que sabe de Google Tag Manager, pues si esa gente supiera explicar y tal, que tuviera un servicio de que le dijera, oye, mmm, quiero hacer esto, esto y esto, ¿por cuánto me puedes hacer un curso o unos tutoriales de esto? No sé, me parece algo muy muy curioso. De hecho, muchas veces me pasa con, con boluda, que, que digo, joder, pues eh, voy a esperar porque sé que tarde o temprano eh, sacará un curso de esto que, que quiero aprender. Eh, pa para mí es como si voluda muchas veces hiciera un un videotutoriales a medida de para todos lo, los que bueno, pues que estamos empezando, que tenemos un nivel medio. Me parece muy muy curioso. Entonces, bueno, pues la manera de trabajar esto sería un poco por el inbound, por el, pues el si tú eres bueno en diseño gráfico, yo creo que eso puede aplicar a muchas a muchos sectores, pero me he centrar un poco en el diseño gráfico para afinar un poco el tiro. Si tú eres bueno eh, en diseño gráfico o si tú crees que tienes algo que aportar, pues empezar a crear contenido. pues oye, ¿Cómo hacer un logotipo? ¿Cómo hacer una miniatura de YouTube? ¿Cómo hacer una portada de un disco? ¿Cómo hacer un póster? ¿Cómo hacer un logo? ¿Cómo hacer una entidad corporativa? Empezar a hacer tutoriales y creo que es una manera que además en YouTube ese tipo de cosas sí que tienen bastantes búsquedas y sí que tienen bastante, bastante gente que les interesa. Eh, y ir creando contenido y, y eso me parece la manera más rápida de conseguir una comunidad porque mucha gente, yo de hecho, eh, bueno, lo hice. En cierto modo, tengo un canal de YouTube que tiene tres, tres o cuatro vídeos de tutoriales, eh, la verdad es que luego me di cuenta de todo el curro que tiene el vídeo por detrás y dije no puedo seguir a este ritmo mmm, si no me da un, una remuneración directa ahora mismo porque lo hice hace un año o dos años y... Y era bastante agradecido, porque a día de hoy, igual una vez al mes o cada dos meses me llega un mensaje de «Ah, muchas gracias por este tutorial», o «Joder, justo era lo que me estabas necesitando». Y me llamó mucho la atención, porque hice tres vídeos y ya está. Eso sí, busqué tres vídeos, creo que era uno de cómo de una compartida de tres bancos de imágenes, otro de cómo crear un banner para una página web y otro de cómo crear un anuncio en Facebook. Y de cómo diseñarlo, más que nada. Y, y me parece curioso, ¿no? Porque con esos tres, pero que estaban bien pensados a nivel de que tenían bastantes búsquedas y tal, y las intenté posicionar, eh, pues llega gente a esos vídeos y, y sirven a gente. Entonces, si, si en vez de hacerlo a lo loco o, o puntualmente se hiciera continuamente, sí que creo que, que tendría una gran... Eh, una gran proyección. Aparte de que creo que mucha gente, muchos emprendedores en nuestros círculos llegaría un momento que me parece algo que es vira, mini vir, viralizable, o sea, miniviravizable me trabo la lengua eh, creo que es que puede expandirse bastante bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, alguien que te ayuda con exactamente lo que necesitas. No necesitas... Ahora mismo está mucho en auge la formación, los paquetes y tal, pero creo que muchas veces simplemente necesitas dos o tres cosillas. Que igual si dijeras, oye, si en vez de comprarte este curso eh, me haces un videotutorial de esto, esto y esto, que es lo que necesito y nada más? <risa> Porque muchas veces busco en, en cursos de SEO simplemente la parte de link building. Pues oye, igual solo me interesa eso. ¿Cuánto me tarificarías eso? Te compensaría hacerlo. Bueno, pues aquí va un poco mi idea y la idea sería pues yo cuando lo he cobrado, lo he cobrado por horas, pero también se o sea, lo he cobrado por horas Y también cobrando la hora un poco alta, teniendo en cuenta que que tiene que tener conocimientos tienes que tener conocimientos concretos y que también estás entregando algo grabado que, que pueden utilizar todas las veces que quieren, ¿vale? Entonces creo que, bueno, que el pricing dependería de, del valor que le dé cada uno a su trabajo, pero creo que tendría que ser alto, porque va a ser específico, va a ser algo que te voy a hacer a ti a medida, va a ser algo que va a depender de mi tiempo, entonces hay que entender que, que alto tiene que ser. Así que hasta aquí la idea de negocio. No no he vale no he, no he montado aquí, bueno, pues vamos a hacer un dafo, vamos a ver para quién serviría. Creo que es algo que, que puede servir a todo el mundo en algún punto determinado. Y creo que es algo más eh, creativo que quiero dejar en el aire porque creo que simplemente la idea puede ser muy guay, pero puede ser muy guay para un diseñador, puede ser muy guay para un editor de vídeo, puede ser muy guay Para un economista, Nuria, puede ser bueno para ti. Bueno, tú ya lo estás haciendo en cierto modo con lo que decimos siempre, ¿no? Con los directos y tal informando. Pero ¿y si, y si por ejemplo, ofrecieras un servicio de decir, oye, qué parte de, de ser emprendedor, ¿no? O sea, de, de la dura batalla del emprendedor no te queda claro y tal. Te hago una masterclass solo para ti. Que igual si dices, no, una masterclass solo para ti, pues... Pero yo creo que muchas veces también cuando te piden ese servicio y cuando pagan... Eh, por ese servicio no les queda más nada, o sea, lo van a ver y lo van y van a hacer todo lo posible. Muchas veces nos pasa que cogemos cursos, cogemos muchos cursos y no hacemos ni la mitad o oh, tengo cursos de todo esto ya, pero no los has hecho, no los has interiorizado, no los has aplicado. Yo creo que con esto se podría eh, ir un poco más al, al grano, ¿no? Así que bueno, dejo aquí mi idea de negocio, Nuria, y, y a tú pues me vas comentando un poco cómo lo ves, que que ¿hacia dónde lo tirarías tú? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece mal? ¿qué hoy de comer? Hay muchas preguntas que tenemos ahora mismo. <ríe> Espero que Nuria nos pueda solventar algunas. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, me alegro por ti, por ese cambio en, en el tema de los clientes. Muchas veces tenemos que hacer virajes porque bueno pues uh, los negocios van evoluc evolucionando y si no evolucionamos con ellos, y si nuestros clientes no evolucionan con nosotros, pues hay que hacer algo, ¿no?, para solucionarlo. Así que, nada, enhorabuena por esa decisión tomada, supongo que no habrá sido algo fácil, pero, bueno, pues ahí está, y me alegro de que de que finalmente haya sido acertada. Nada, yo te cuento que esta semana post Black Friday ha sido, o está siendo, de hecho... Uh, un poco pff, complicada, eh, no, no, no sé muy bien cómo organizarme porque eh, dependo mucho de los horarios de los demás, cada vez más y eh, bueno, esto puede llegar a ser un problema eh, lo digo por, por el tema de no de trabajar con, con un bebé y es que bueno, sigue siendo bebé pero cada vez es menos bebé Y, y bueno, pues esto cada vez supone un problema y ahí, bueno, pues se mezclan eh, sentimientos de madre con sentimientos de emprendedora y bueno, pues está siendo un poquito complicado, la verdad y nada, por lo demás en el ámbito laboral pues eh, muy bien, entrando leads, bastantes leads eh, cerrando ya algunos acuerdos importantes con clientes y bueno, pues eh, muy contenta, la verdad también cerrando... Bueno, cerrando. El tema está cerrado. Eh, lo que pasa es que, bueno, o sea, asentando las bases de un nuevo curso en boluda.com eh, que, bueno, yo creo que va a gustar mucho. Eh, y además que Joan ha adelantado. No voy a decir cuál es, pero Joan ya en algún momento, si, si le sigues, ha adelantado. Y bueno, pues ah, ahí. Este es un poco más eh, complicado en el sentido de planteamiento, así que bueno pues estoy ahí dándole vueltas también a este tema y nada pues aquí luchando como siempre, ¿no? así que venga, pues vamos con el tema de hoy, a uh, Luis um, On Demand, bueno mm, <ríe> es una idea de negocio mm, que le veo demasiados demasiadas similitudes a otras ya existentes y por lo tanto no mm, no le veo, a lo mejor, demasiadas salidas como tal, ¿no? Entonces eh, te voy contando. Me comentas que, bueno, pues serían eh, cursos o videotutoriales eh, per completamente personalizados, ¿no? En función de eh, las necesidades del cliente. Entonces, en este sentido, está bien, o sea, esto es una clase particular de toda la vida, pero llevada a eh, el mundo online. Vamos, ni más ni menos, ¿no? Y la única ventaja que le veo es que al quedar grabada se puede utilizar más adelante para, bueno, pues um, para incorporarlo dentro de una escuela o um, para lo que quieras, ¿no? Eh um, la cosa es qué diferencia hay con una eh, escuela online, ¿no? Porque, eh, bueno, pues eh, todos los que tenemos escuela online, bueno, no todos, no sé si todos, pero la mayoría de los que tenemos escuela online siempre queremos hacer esto realmente, ¿no? O sea, queremos dar un, uh, una formación especializada y en función de las necesidades de nuestros alumnos. Porque de lo contrario, pues estos alumnos se irían ¿no? a buscar otro a buscar otro otro sitio donde se les dé esta información entonces en ese sentido no le veo no le veo ese punto diferenciador como para convertirse de por sí en un nuevo negocio ¿no? por otro lado pienso bueno pues uh, se podría interpretar ¿no? como a lo mejor uh, unas ses como sesiones de consultoría ¿no? o un a, no sé, algo que sea muy especializado y eso en el fondo también es una sesión de consultoría que sí, por supuesto, se puede dejar grabada de hecho, yo durante eh, un tiempo mis sesiones de consultoría las grababa para que mmm, se las quedara luego el cliente y bueno, pues le echase un vistazo ¿qué ocurre? pues que como son de tú a tú no es una cosa como esto, ¿no? que planteas, que es un videotutorial pues se hacía como... Um, no, no sé cómo decirte, como que a la gente incluso a lo mejor se la hacía un poco incómodo escucharse. Hay gente que no está acostumbrada a escucharse, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues dejé de hacerlo. Ah... Uh que ocurre que si las haces así son menos escalables, ¿no? Porque son tan tan tan personalizadas que a lo mejor no le vale a otro o incluso te aburre, ¿no? Los problemas del otro porque puede haber una cosa que tú no sepas, pero otras muchas que tú ya sí sabes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé. Otra cosa que se podría hacer en este sentido, por ejemplo, es utilizar determinadas... Es algo que yo utilizo, ¿no? Eh, determinadas sesiones de consultoría en abierto, dejarlas en abierto para que la gente conozca cómo trabajas. Eh, para mí esto es súper importante. Eh, me suele pasar que, eh, que la gente, bueno, pues no sé si por desconfianza, no sé si por mm, desconocimiento o... Bueno, o simplemente por, porque hay tanta oferta que no sabes muy bien a qué acogerte, pues eh, como que las sesiones de consultoría les, es un servicio que como que cuesta un poquito más ¿no? a, de adquirir. Pero en el momento en el que me conocen, en el momento en el que ven cómo trabajo, como que es casi automático, o sea, la venta surge sola. ¿no? Entonces, pues eh, eh, tengo preparadas por ahí algunas uh, sesiones pregrabadas, que son sesiones de verdad eh, con algunas clientas y eh, para ponerlas en abierto ¿no? en el podcast. De esta manera consigo que, eh, bueno, pues que se sepa exactamente cómo es mi forma de trabajar, ¿no? Esto, de hecho el otro día lo comentaba con, con un cliente que me decía, ay, pues es que me interesa tu podcast me interesan las cosas que comentas y tal digo, vale, primero conóceme primero mira a ver cómo, cómo trabajo yo y luego una vez que ya lo sepas y que te cuadre, entonces ya si quieres sí, hablamos sobre el tema de consultoría, pero antes no tiene sentido ¿no? porque quizá mi forma no te cuadre bueno, entonces, lo que voy es que esto sí podría tener eh, de alguna manera un bueno, una salida no ¿qué ocurre? que esto no es escalable o sea ni esto ni los tutoriales por mucho que te paguen a un precio bastante alto es que mmm, llega un momento en el que o, o te quedas sin demanda, ¿de acuerdo? o eh, te quedas sin horas ¿no? entonces, bueno, sí, le podríamos incorporar o le podríamos incorporar otro tipo de servicios dentro del negocio y demás, bueno, sí Qué haría yo aquí. Uh, es interesante esto que comentas porque eh es verdad que uh, hay veces que ves un curso y del curso solo te interesan 10 minutos de a lo mejor las 4 o 5 horas que pueda durar el curso, ¿no? Eh, porque por tus características pues solo te interesa eso. Bueno, pues ahí tenemos varias opciones o bien ah uh, hm mmm, indicar Eh, exactamente qué contenido haber dentro del curso, o sea, muy bien desgranado para que el alumno pueda ir únicamente a eso pensando un poco en el ahorro de tiempo del alumno, ¿de acuerdo? O por otro lado, lo que podemos hacer es uh, en una escuela online en la que tú montas cursos porque eh, vamos a ver, eh, es que toda escuela online, vuelvo a lo de antes, ¿no? Toda escuela online tiene que plantear los cursos en función a la demanda de sus alumnos, ¿no? Por supuesto, en función a la, a la demanda mayoritaria, ¿no? Pero bueno, si hay cosas que sean puntuales y quieres hacer una especie de masterclass, bueno, pues sí que la puedes lanzar, esta masterclass, y, y dejarla eh, dentro de la escuela, ¿no? O... Bueno, pues yo que sé, una persona que tiene una duda concreta, por ejemplo, lo que comentabas tú sobre, el, no sé si era el long tail. Bueno, pues yo tengo una duda concreta sobre el long tail, quiero una masterclass solo sobre long tail. Bueno, pues entonces para mí en ese caso sería, eh, eso queda en una lista de espera y bueno, pues cada X tiempo se van sacando no no sé cuántas masterclass. Bueno, pues y, y sacas esta masterclass, ¿no? habrá momentos en los que haya suficiente demanda para sacar esta masterclass y habrá otros momentos en los que eh, no haya demanda y tengas que sacarte tú del bolsillo, ¿no? que, es, que, es, que es lo que ocurre en una escuela online, que el, el temario muchas veces lo pone el profesor porque no hay demanda y muchas veces el, el profesor se tiene que adaptar a la demanda ¿no? y en este caso es que no veo gran diferencia, Eh, vivir únicamente de hacer tutoriales o de hacer clases al final es dar una clase pero eh, asíncrona o sea, es decir, eh, el alumno te pide por ejemplo, vamos a traducirlo en matemáticas, ¿no? que a lo mejor se ve más el alumno te pide que le digas cómo se calculan uh, matrices inversas y bueno, pues tú grabas un tutorial en el que hablas de cómo se calculan las matrices inversas y, y ya está o sea podríais tener Sería lo mismo uh, teniendo, por ejemplo, yo cuando me dedicaba a dar clases, pues quedabas con el alumno y tenías la clase y ya está, ¿no? Y se lo explicabas y era una, una clase completamente personalizada. En este caso, ¿qué ocurre? Que al grabarla y dársela al alumno, mmm, lo lógico es que además lo utilices para otra gente porque esa duda que tiene un alumno la puede tener mucha más gente. Y esto se traduce en generar una escuela. Lo que pasa es que, bueno, pues es contenido específico, contenido tal. Bueno, si ya vas a, a montar una escuela, yo no le aumentaría el precio. Yo lo que haría sería ponerlo como aporte de valor. Oye, que tú quieres una masterclass. De hecho, es que mira, lo estoy pensando, se lo voy a decir a mi comunidad, a ver si les gusta. Y lo voy a hacer yo también en la escuela, a ver qué tal funciona. Y luego te lo comento, ¿vale? Pero lo que te digo dentro de la escuela. Pues eso, chicos, uh, mmm, voy a empezar a sacar masterclass a demanda. Si quieres que hable sobre una cosa súper concreta, voy a sacar ese vídeo y lo vas a tener a demanda, exactamente lo que tú quieras saber lo vas a tener en la escuela. Entonces vas a tener mucho más contenido. Yo al final, a mí me da igual hacer una cosa que otra, si al final yo tengo que generar contenido para la escuela, me da igual una cosa que otra. Insisto, si tú te das cuenta... Eh, pues eso cuando tienes una escuela te das cuenta de que hay mucha gente o cuando trabajas en sesiones de consultoría y demás hay mucha gente que tiene las mismas ideas o las mismas dudas mejor dicho en este caso ¿no? entonces no es tan personalizado al final de acuerdo y muchas veces también ocurre que aunque no tengas las dudas, es, lo que ocurre es que no crees que tienes esas dudas. Es decir, eh, a, seguro que a ti te ha pasado, Luis, y seguro que a la audiencia también la ha pasado alguna vez. Hay veces que estás viendo un vídeo y tú empezabas con una duda en concreto, esa duda te la resuelven, pero de repente te das cuenta de que hay más cosas que no habías considerado que te están explicando en el vídeo y que bueno pues si solo hubieras resuelto esa duda pues es posiblemente a medida que fueras avanzando en la temática te iban a surgir otras dudas que te están explicando ahí no entonces por eso veo un poco sin sentido que sea únicamente una masterclass agrúpalo todo y genera una escuela y luego bueno pues eh, si sí, el tema de pricing sí claro o sea, mm, podría estar casi equiparado, eh, tal y como lo planteas tú, podría estar casi equiparado al precio de una sesión de consultoría. Lo que pasa es que no puede ser igual. porque Porque en la sesión de de consultoría estáis a la par. O sea, están las dos personas al mismo tiempo, en el mismo momento, hablando y respondiendo dudas súper, súper concretas. De la otra manera, no te obligas a estar al mismo tiempo, por lo tanto, esto tiene más... Um, Um, flexibilidad en cuanto a horarios y eso va a permitir que, eh, que el precio pueda bajar un poquito y además no le estás dando todo el aporte de valor, porque como es una cosa pregrabada sin saber el feedback del cliente por mucho que haya rellenado un formulario por mucho que te haya especificado cuáles son sus dudas, como tú no tienes a tu cliente o a tu alumno en ese momento eh, tú vas a hablar de lo que a ti te parece Pero quizás, según vayas hablando, haya cosas que al alumno no le queden suficientemente claras y haya cosas que el alumno quiera profundizar y tú no lo estás considerando. ¿no? Entonces, por esto yo creo que mm, debería tener un precio más bajo. Aunque, insisto, mi propuesta es, me parece bien, o sea me parece un aporte de valor perfecto para una escuela online. Eh, de cursos, de lo que sea pero no para ser un negocio aparte, así que bueno, pues eh, esta es mi, mi, mi opinión y, y bueno, pues Eh, espero que, que os haya servido y espero que, que eh, encontréis eh, inspiración ¿no? en este en este podcast y tanto en lo que ha dicho Luis como en, en lo que he comentado yo así que nada más chicos muchas gracias por estar al otro lado y un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio chao